Eh, Sando Puebla, te cuento que estoy con Tamar, Tamar, ¿eh? en francés estoy con Tamar y también estoy con Alejandro, nuestro amigo, Alejandro, estoy aquí en los estudios, ah, eh, Sando está aquí en el estudio número 4, eh, sí, en prensa está en este minuto, porque es la celebración, eh, Alejandro, te cuento que es la celebración del de Día del Periodista, entonces el encargado de, de, de poder celebrar y todo lo demás, Eh, junto a los periodistas de la radio, de la fiesta, a eso me refiero, es, eh, es, es Sandro Puebla... así que está en, esa, en ese menester. Eh, yo les voy a contar a todas, a todos, que, eh, con quién me encuentro aquí en el estudio. Lo que pasa es que eh, han finalizado los cursos eh, Mujeres Gasfiter de Sval 2024, reconstrucción con sello de mujer, donde participaron vecinas afectadas por el mega incendio de Viño del Mar y Quilpué. En los estudios... Eh, hay una graduada ¿ah? certificada como mujer gasfiter, Tamar eh, Baltamón, ¿eh? a quien además la estamos felicitando con un aplauso de carnaval por supuesto ¿ah? y también con nosotros eh, nos acompaña nuestro querido amigo de la radio ¿no ¿cierto? Alejandro Romero, subgerente zonal de Esbal, con quien ya eh, comenzamos a, a saludarlo también y a conversar Eh, ¿Cómo estás Alejandro? Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí estamos con frío, pero bueno Sí, con frío, bueno, ah. y también aprovechando el, el saludo eh, a, en este día de, de, de los periodistas Sí, de así que no, nos acordamos Así que por eso trajimos un pequeño regalo para ti ah, y para Sandro está, Ah, muchas gracias Mira, te lo queríamos hacer llegar ya. Que son unos... acá A ver. Estoy entregando Son unos, bonito, unos, unos pequeños termos sí, eh, acá con, termo. con desval ya. para que puedan hacer un tecito, un cafecito acá qué para bueno. hacer frío. Se puede con punta. Oiga, eh, tan bonito. <risa> <risa> Todo sin con... maldad, sin maldad el café, sí. Ah, no, verdad, no, por no. la leyenda, <risa> Todo buen momento comienza con agua. Exacto. <risa> con agua, solamente con agua, mira. No, fantástico. Muchas gracias. ¿ah? Muchas gracias por esta atención, por este regalo, un termito muy bonito, individual. ¿ah? lo estoy describiendo para que la gente sepa lo que estamos eh, recibiendo en este minuto, de todas maneras lo voy a mostrar y lo puede ver ahí en el parlante de su radio en su casa, eh, lo estamos mostrando por los parlantes de la radio no, oye eh, Alejandro, bueno felices conversábamos en el último contacto ¿no es cierto? de estos cursos que estaban haciendo con las vecinas ah y los vecinos ya y ahora están certificados ya Sí, bueno, ya eh, llevamos varios años haciendo este curso eh, de Mujeres Gafiter, pero este año no, no lo sí. de alguna forma lo enfocamos eh, en la zona afectada por este mega incendio, en las comunas de Viña del Mar y de Quilpué. Y, y bueno, acá nos encontramos con una de, la, de las eh, graduadas, como decíamos, ¿Graduada? de las Gafiter certificadas, que de alguna forma pasó por todo este proceso, que fue un proceso de que partió, un proceso de selección bien complejo, donde tuvimos que elegir entre muchas mujeres que, que están hoy día postulando... A, a, a este curso ¿Sí? y finalmente eh, quedaron seleccionadas eh, cerca de 75 mujeres en uh -huh. las do, entre las dos comunas y, y, y bueno, acá también eh, estamos acá para compartir esa experiencia ah, y, y ver cómo, cómo fue este proceso de, de aprendizaje, de conocer un poco esta técnica, esta, este oficio que históricamente muchas veces está relacionado hacia los hombres ¿Sí? y hoy día vemos que, que estas 75 mujeres salieron eh, pero de una forma excelente <risa> yo creo que <risa> hacen el trabajo mucho mejor que claro. <risa> muchos hombres Que chum, <risa> yo no tengo idea de la sí, cerrerías, sí. de cosas así. Así que le damos la bienvenida a Tamar, que está con nosotros. ¿Cómo está Tamar? Bienvenido. Muy buenos días a todos. Buenos días. Y esta mañana estoy bien. Está estoy... muy bien. ¿Con frío? Sí. Un poquitito mm, helado. Un poco. Un poco, nada más. <risa> bueno, eh, vamos a contar de que Tamar es eh, haitiana. Sí. Eh, ¿De qué parte de acá de, de Viña o de Quilpué es Tamar? De Pompeya Sur. De Pompeya Sur. Ah, donde la Maricel Poblete, que es la dirigente de Pompeya Sur. Ahí. Sí, sí, las conozco. Oye, eh, Tamaj cuéntanos un poco de este curso ah, que te tocó hacer junto a Sval para hacer una gasfitter. Eh, a ver. En el principio eh, salí la, ¿Sí? el anuncio para postular. Ya. Ya postulé y gracias a Dios salí seleccionada no me sentí me sentí muy sí. eh, como privilegiada porque sí. todas esas mujeres postularon Ajá. pero yo salí dentro de los 25 de mi sección ya oye fue, cuéntame fue muy difícil ir aprendiendo eh, o te fue fácil Eh, no era tan fácil tampoco no era tan difícil bueno había no que... era fácil porque ¿Eh? Eh, son era nuevo ya pero no era tan tan difícil ¿Sí? porque con esfuerzo podemos aprender sí ah sin la mi cabeza no es fa, no es difícil tampoco <risa> en mi mano no va a y también <risa> claro Exacto, entonces mente. ya sabes soldar y todo eso sí me sí no, nos enseñaron enseñado a soldar ya de repente, mi, mi, mi primer ¿Sí? soldadura salió salió un poco chueco. La salió primera soldadura salía sí, en chueca. Sí, ya, salió, ya. salió. al, revés, al pero revés, Pero después la voy, la, la profesora me ayudó sí. y yeah. hace lo mucho más mucho mejor. Ya, oye, y fueron 25 vecinas ahí que pudieron hacer el curso. Eh, sí, sí eh, otras amigas ahí también tuvieron eh, eh, la posibilidad de hacer este curso de gafiter eh como sí. a, eh, ¿Sí? de mi de mi país de mi sector Ajá. eran como un, un dos de mi sector ya, dos. de Pompea Azul pero de, casi la mayoría la ¿sí? mayoría eran de población argentina, de población argentina, sí. ah ok, okay entonces ahora estás capacitada Tamás para poder hacer cualquier trabajo de gafitería eh, sí sí confianza no y bueno. eh, también gafitelia ¿Eh? no solamente eh no sí. gafelia le eh, pedí mucha también mucha práctica ah, mucha práctica claro. y más más más trabajo te, tenemos ¿Sí? más enseñanza, enseñanza vamos a tener exactamente Entonces vamos a Mientras aprender todo más el más practiques exacto, más trabajes más, exacto. claro vas a ir aprendiendo mucho más pues exacto. y además esval les hizo una tarjeta ah, sí, eso ¿sí? de sí. presentación esa sí, sí. es parte también de la de las sorpresas sí, que tuvimos gran, el día de ayer en la, <risa> en, la en su graduación eh, bueno cada una de la de las ¿Sí? medidas de las certificadas ¿Sí? gafitas mujeres sí. eh, tiene además sus tarjetas de presentación para que también las puedan ir entregando claro, a los vecinos claro. y Exactamente, por ejemplo, acá dice Gasfitter, Tamar Baltamón, eh, Charles ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Voilá, César? Sí. Eh, sale su número de teléfono y su dirección acá, correo, sale todo, todo, todo de Tamar para que ella entregue esta tarjeta eh, a quien lo necesite para que ella pueda trabajar Sí, yo creo que uno de los grandes puntos bueno. que, que, uno, que uno percibía también de todas las toda la, las mujeres que participaron era que no solamente eh, lo están mirando como una una forma de, de, de poder salir adelante con algún tipo de, de, de, de oficio o para poder generar ingresos a su familia, sino que también ayudar a su comunidad, yo creo que acá eh, estamos frente a, a muchas personas que lo han pasado muy mal <risa> y, y, y de alguna forma esto eh, trata de, de, de llenarlos con algo de esperanza, con algo de fuerza con con eh, cómo de alguna forma empoderar a este grupo de mujeres Ajá. para poder eh, uno salir adelante con su familia, con su realidad, con con sus su, sus amigos, sus queridos, pero también con su comunidad. Y eso es, es lo que también hemos recibido de estas muchas mujeres decían no, yo voy a ayudar, voy a trabajar, pero también voy a ayudar a mis a mis no, amigos, a mi, a mi familia, a mi sí. comunidad que está ahí cercana y que se ve afectada. Sí. Especialmente hoy día en la en la etapa de la reconstrucción donde sí. eh, esta etapa muchas veces queda de lado, que es la parte como de cafetería interior Y acá tenemos eh, ya un grupo de mujeres que están ya capacitadas para poder trabajar. Y ahora, bueno, ustedes saben que es sumamente difícil encontrar un gafiter. Oye, eh, pero si me lo difícil. dice a mí, <risa> <risa> cuando el, el, el momento menos esperado falla alguna cosita. Exacto. Y ahí recién uno dice, ay, oh, ¿dónde consigo un gafiter? Sí, ahora ya, ya tenemos 75 ahora, nuevas gafiter ahí. Me gustó el nombre del, del programa, Reconstrucción sello de Mujer. Sí, Me gustó ese nombre. Ah, reconstrucción, consejo de mujer en estos cursos de Gaffeter. ¿Cuál es la sensación de las demás mujeres, Alejandro? ¿Cuál fue la vivencia de ellas? ¿Participaron activamente? ¿Están contentas? ¿Van a trabajar algunas? ¿Van a ejercer este oficio? Sí, mira, al principio eh, veíamos muchas muchas caras temerosas. acá ¿okay? imagino que también <risa> de poder enfrentar esta este desafío, pero pero con unas ganas tremendas. O sea, no. acá veíamos no. unas ganas de, de poder aprender y, y y poder de alguna forma eh, eh, poder certificarse sí. y, y completar este curso que eh, inicialmente parecía complicado pero acá las vemos y vemos que que todas fueron capaces de, de lograr todos sus objetivos pero tal como como, como lo mencionamos sí. acá hay que seguir practicando, acá eh, ya están todas las herramientas claro. y hay que seguir y lanzarse a la piscina acá eh, <risa> claro. ya empezar ya a, a hacer pequeñas cositas en la casa sí. y ojalá de hecho ayer eh, eh, una eh, no, antes de ayer una de las vecinas se acercó y me, me comentaba ¿Mm? Eh, que ya le había salido su primer pituto, así que ya, ah, su pololita decía. Llamando, sí, ya. entonces ya, eh, y me decía, igual tengo un poco de miedo, y yo le decía, no, sí. no, se se no va, si, sí, hay que, hay que hacerlo. Pues no, pues es que como dice Tamaj es eh, la práctica la que la va a hacer perfeccionarse en esto de la cafetería. Ah, ¿me puedes enseñar a mí algunos trucos, Tamaj, Ah, porque a mí me gustaría también aprender, yo soy, pero neófito con las manos, no pasa nada entonces imagínate tener ahí a una amiga que pueda enseñarnos eh, esto de los gafites así que muy bien, pues la felicito Tamar Gracias. Sí, la felicito a usted y a todas quienes participaron. Van a ver más de estos cursos porque la gente inmediatamente van a empezar a preguntar, oye, ¿es Val va a hacer algún otro eh, o alguna postulación a algo más, eh, Alejandro? Sí, bueno, nosotros estamos durante todo el año haciendo distintas iniciativas. Hemos uh -huh. pasado por fondos concursables que hace poquito sí. lo conversamos que ya ya cerraron la, las postulaciones. Eh, Mujeres Gáfitas ya lleva varios años. Sí. El, ahora, este año lo enfocamos eh, específicamente en la zona eh, uh -huh. afectada por el incendio claro. y, y esperamos seguir con este curso y también otras iniciativas más que estamos haciendo para, de alguna forma eh, acercarnos a la comunidad y contribuir también a ello claro que sí, me gustó me gustó Eh, bueno, conversamos con Alejandro Romero, subgerente zonal de Sval y con nuestra amiga, ahora somos amigo, amigo, amigo, amigo, ¿ah? sí, sí, sí. con Tamaj, para que eh, ustedes supieran que cuando conversamos al principio de que se iban a hacer estos cursos, la gente decía a lo mejor que no, si las mujeres no, ¿cómo van a hacer el Aquí hay una prueba, ¿no es cierto? Hay un testimonio de que sí la se pudo. Se ¿Ah? sí. Dígale usted, Tamaj... Sí, a las la mujeres, depende de las mujeres. ¿Sí? Pueden hacerlo más más bien que los hombres. <risa> Sin duda. Estoy de acuerdo. Sí, estoy no, de acuerdo. Y con, mucho, con más cariño. Con más cariño, claro. Con más detallista en todo sí, los sí, trabajos sí. pues, Claro. Así que eh, nuevamente felicitaciones Tamar. Eh, bueno, y sigue adelante. Trabajando en este oficio que le ha dado eh, la oportunidad es Val. Sí, pero, pero de repente mi primer, mi primer puesto de trabajo va a ser mi casa en su casa. Exacto. Ya. Ahí voy a empezar a practicar. A practicar. Oye, ¿podemos dar el número? De repente la pueden ¿Tú? llamar. ¿No sé? ¿Sí? ¿Podemos dar el tu sí, número? Sí. Si hay al, alguien que necesite una gasfiter y además que habla francés, Aïtian, <risa> <risa> eh, la pueden llamar más 569 5063 1003 ah cincuenta sesenta y tres diez tamar aquí en Chile le decimos tamar, sí tamar, <ríe> sí, tamar. Ah, eh, bueno eh, ahí está el número de, de nuestra amiga Alejandro. Sí, bueno, es este, eh, este, eh, sumamente también importante señalar que eh, este trabajo eh, fue eh, un trabajo bien mancomunado con con las municipalidades. Acá trabajamos uh -huh. eh, muy fuerte con la Municipalidad de, de Viña del Mar yeah. y la Municipalidad de Quilpué, con todo su equipo, eh, uh -huh. desde sus alcaldesas, también con todo su equipo, que tienen eh, eh, tienen sus áreas dedicadas a la mujer, con muchas iniciativas claro. muy buenas, y también aprovechamos de, de mezclar algunas algunas iniciativas que, Que, que, que están trabajando ellas ¿Sí? para poder acercarse con contención sí, bueno. y muchos muchos mucho temas que que muchas veces uno no no, no los no los conoce uh -huh. y, y también se se hicieron eh, hoy día eh, saber a lo largo de este curso así que este trabajo que realizamos con con las municipalidades yo creo que eh, eh, eh, vale la pena quizás repetirlo en, con otra iniciativa sí. porque vimos un muy, un muy buen fruto Eh, de esta de esta cooperación y, y también nos gustaría seguir adelante con esa línea también eh, agradecer al acá al Instituto de Ayep que fue parte del, de, la, de la de la de esta alianza que generamos ya. para poder concretar este curso y finalmente certificar a, a, a todas estas mujeres en, a lo largo de, de, de este curso en estas dos bueno. comunas la vinculación es importante sí. La vinculación es muy importante con las municipalidades, con las demás instituciones, para ir en beneficio de la comunidad. Sí, también. Bueno, eh, parte de, de, de, desde el inicio de este de estos cursos vimos. Eh, Eh, también los relatos de todas las mujeres que fueron afectadas de hecho en, en los inicios eh, claro. mu muchas de las mujeres se incluso, incluso se quebraron contando sí. su historia y también sirvió de alguna forma de contención de, de eh, también una instancia para compartir de Ajá. conocer a otras mujeres que no fue solamente un curso acá hay que ver que esto sí. fue algo mucho más de dar unas herramientas pa de superación unas herramientas de de sentirse mejor, una herramienta también para poder salir un poco de, de todo este de todo este tema que, que había pasado, claro. de toda esta eh, toda esta tragedia que pasó, claro. y, y sacarlo un poco y poder compartir con otras mujeres, y pasarlo bien, reírse, sí. eh, llorar, eh, claro. aprender, yo creo que es mucho más allá de un curso, así claro, que y eso es lo y que también hemos, hemos percibido también sí. del resto de las mujeres que han participado. Bueno, felicitar a Esbal, muchas gracias a Alejandro, muchas gracias a Tamar por esta visita acá a los micrófonos y contarnos esta maravilla, que yo lo encuentro realmente fantástico. Como tú dices, eh, la salud mental también ayudó mucho a, la, a quienes estaban afectadas con esto y eh, además que le entregan un, un oficio ahí para que puedan pitutear, sí. <risa> trabajar. Muchas gracias, ¿eh? muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Ahí estábamos con eh, nuestros amigos de Esbal, con este curso tan tan importante que han realizado. Tack